de nuevo, bienvenidas a esta mesa sobre migraciones y economía social y solidaria. Ha sido un poco, pues, una invención que hemos hecho, porque en el programa habéis visto que había una charla sobre redes, pero al final hemos decidido cambiarla por esto y hacerlo de una forma también un poco más inclusiva, así a modo de de coloquio, conversación entre todas sino tanto una charla en la que unos hablan y otros escuchan. Nos gustaría que, bueno, que fuera, aparte de la gente con la que hemos hablado, que participarían dentro de esta mesa, nos gustaría que todo el mundo pues hable y diga un poco la suya. Eh, a ver... Esto es un poco lioso. Bueno, ya, no sé si... Sí, nos vale nos present, nos vamos a presentar, ¿vale? Bueno, uh, yo creo que no hace falta que me presente, por, soy Añez, trabajo en la CHES y en Brotes. Toca. Yo soy Luz Helena y hago parte de la Asociación Migres, Migración y Economía Social y Solidaria y del Círculo de Migraciones y Economía Cooperativa de Ecopolis, el Ateneo Cooperativo de Barcelona. Mi nombre es Erika, de Mujeres Palante, de Asociación y Cooperativa. Hola, yo soy Emma, del de barrio de Belviche. Estoy en la plataforma Nomex blogs Bueno, que estamos en contra de un proyecto urbanístico, el PDU Gran Vía. Y estoy en la cooperativa Keras Buti también. Gracias. Hola, yo soy Guaraguara Neila, yo soy de Bolivia, soy parte de una asociación que es comunitaria y cultural que se llama Taipiri y que trae un poco todo lo que es la sabiduría ancestral de los Andes y que a través de, de esta sabiduría Pretendemos dar un granito de arena de toda esa cosmovisión andina que puede aportar siempre, no solamente sobre la economía que tiene su propia visión y su propia forma de hacer, sino también sobre las comunidades, sobre los círculos, sobre la interrelación entre las personas. Estamos aquí con uno de los proyectos que es cusicusi Cusi que justamente se llama yikucuzzi es una en quechua eh, quiere decir la, la araña la tejedora que habla también del, del tejido que podemos hacer eh, nosotras como colectivo femenino como mujeres pero también dentro de la feminidad a los hombres para tejer proyectos tejer sueños tejer realidades y tejer una nueva sociedad también que que, tiene, que viene desde la visión de cada uno así que muchas gracias por, por hoy Yo soy Gloria, soy de aquí de, de Hospitalet y, y esta vez hoy aquí estoy eh, como formando parte con, o participando con Cusi Cusi en ese en ese sanar haciendo arte y hacer arte sanando, que es un poco la, la idea. Mi nombre es Belín y también soy de Bolivia, eh, vivo dos años en Y tres veces aquí y también eh, soy parte de, de la asociación Taipiri y y Cusi, Cusi Artesanando también Hola, hola a todos eh, soy Tariana Salazar y formo parte también del, de Migres ¿Ayuda en Yo soy de hospitales centro y he venido a, estoy en la asociación a ver, lo que, a ver lo que se dice aquí, ¿no? Yo como soy el único hombre que hay aquí, me da... Ah, bueno, pues no lo he visto, perdón. <risa> Vengo con mi compañera, que me ha dicho que había talita Digo, bueno, vamos a ver, informarnos a ver lo que pasa por aquí. Muchas gracias. Modesto alcaldes, tener cuidado porque os puedo meter un poco un paquete, ¿eh? Porque soy alcaldes. Hola, yo soy Ángela. Bueno, voy a gimnasia, que me gusta bastante, a las reuniones de los miércoles, que está muy bien del centro. Y bueno, espero que esto que estamos haciendo salga también bien. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Minerva, también vivo en Hospitalet. Eh, soy compañera de ella también y pues para charlar un rato y enriquecernos mutuamente de toda la diversidad que tenemos gracias a este barrio. Aquí tienes más... Hola, jo eh, soc Brisa. Um... Este últim any no estoy tan present aquí en Hospitalet, però bueno, formo parte de la cooperativa de consumo de Crash Booty i també soc socia col·laboradora d'Espai Brotes i aquí, venia a veure de què hablamos hoy. Jo sóc l'Aida, també aquí d'Hospitalet. Participo en diverses activitats i entitats, però bueno, sí que així de més d'economia social estaria que en Trinxet també a veure què, el que estem fent. Hola, buenas tardes. Soy Regina, eh, soy de La Torrasa y vengo de la charla de intercambio de Cuna Xaméns de La Torrasa, que es la CHIC, que estáis todos invitados, como se, algunos veo que ya sabéis de qué va. Eh, es un espacio donde todo es gratuito, donde los se ofrecen conocimientos intercambiando, o sea, uno ofrece un conocimiento, otro viene y aprovecha y hacemos así, Vamos haciendo una charla que hace años que lo estamos haciendo y a ellos esperamos. Estamos ubicados en el centro cultural, en Nuestra Señora de los Desamparados, tocando la Plaza Española. Por ahí os esperamos. Si queréis pasar, eh, con mucho gusto os atenderemos. Hola, soy Monse, vivo a la vuelta de la esquina, eh, me acabo de apuntar en la Asociación de Vecinos de la Florida y, y estoy interesada, bueno, todo lo que hacéis, todos estos grupos sois preciosos, hacéis cosas que me encantan y soy curiosa, hay que hacer barrio, hay que hacer ciudad, porque Hospitalet es una ciudad con un montón de gente y ahora me ha apuntado al grupo de lucha por la vivienda porque Hospitalet no tiene que ser una ciudad de paso, sino que hay que limitar los alquileres y, y la gente que pueda vivir en Hospitalet que no haya que pagar 1.100 euros con sueldos de 1.000 euros ya está vale. ¿Yo? <risa> bueno y yo soy Alba y soy de un pueblo de Toledo pero hace años ya vivo aquí en Barcelona y ahora en Hospitalet y, y voy a estar escuchando, más que otra cosa que ya creo que he hablado yo suficientemente por hoy y es súper chulo lo que puede generarse aquí entre un poco todas y cualquier que siga por atrás por atrás queréis hablar también queréis presentaros hola buenas tardes yo soy el marido de luz el padre de no y soy historiador y ya Hola, soy la cristina acabo de llegar entonces no, no lo sé exactamente qué pasa aquí pero um, vivo en el torraza por ahí tengo un hijo en una escuela aquí y también estoy trabajando con la fundición y el solo de juego atrás estoy como haciendo cosas para los niños hoy un poco eh, yo soy julia y Soy la hija de Amariló y vivo en Can pero estoy estudiando, no sé si tiene mucho que ver. ¿Vale? Vale, pues en un primer momento habíamos invitado a Luz a formar parte de la otra charla que estaba en el programa porque, como ha dicho, trabaja en Migres y, bueno, explora todo el tema de… Digamos, de de las, de las mujeres pero también de, desde la perspectiva de las migraciones y es algo que ha aplicado a este territorio que es Hospitalet y es una ciudad de migraciones y siempre lo ha sido pues nos parecía muy importante tener esta perspectiva como parte de la feria entonces no sé si te apetece contar un poco más sobre Migre, sobre tu experiencia Hola Hola, hola de ahora. Bueno, eh, Migres, que es una asociación que está en Barcelona, nació hace tres años en un posgrado de Economía Social y Solidaria, al cual nos dieron una beca y coincidimos haciendo ese posgrado. Cuatro personas migrantes, una otra compañera latinoamericana, colombiana como yo, y dos compañeros del Sindicato de Vendedores Ambulantes de Barcelona, senegaleses. Y en el posgrado empezamos a preguntarnos si cada uno venía pues de trayectoria, los compañeros del sindicato de manteros luchando en contra de la criminalización de la venta ambulante, cada uno veníamos como de procesos organizativos y empezamos a preguntarnos eh, por qué en los espacios de la economía social y solidaria no había casi presencia de personas de origen diverso. Entonces, eso fue ya hace tres años, hicimos una primera encuesta en la Fira de la FES, que es la Feria de Economía Social de Cataluña, y hicimos como un primer, una especie de, de sondeo, y nos dimos cuenta que en realidad la economía social y solidaria en Cataluña es bastante homogénea. El año pasado eh, se hizo bueno hay una hay una herramienta que es el balance social que es una herramienta que las entidades de economía social y solidaria llenan y cumple con requisitos en relación a criterios ecológicos de arreglamento al territorio de la, el feminismo y la economía de las curas al interior de la entidad Y gracias al trabajo que se venía haciendo incorporaron eh, la pregunta de cuántas personas de origen diverso o personas racializadas, es decir, ya nacidas aquí pero que sus familias eh, han tenido un tránsito migratorio, hacían parte de las entidades que respondían el, esa pregunta y se arrojó que solamente 4% eran personas migrantes y 2% eran personas racializadas, es decir, que en realidad hay mucho por hacer en ese en ese terreno y además de cómo enriquecer con la presencia de las personas de origen diverso las entidades de economía social y solidaria, cómo enriquecerla con los aprendizajes, con las eh postvisiones sobre el mundo, con las experiencias que también hay en nuestros territorios de economía comunitaria o economía desde abajo que es como por lo menos en América Latina le llamamos es también llegar a los sectores populares. Es cuestionar, bueno, estaba muy bien el discurso, los principios de la economía social y solidaria, pero eso tiene que llegar a los sectores sociales que están padeciendo los impactos de la lucha por la vivienda, la expulsión de los territorios, la precariedad laboral. Es decir, que es el reto de la economía social y solidaria dar respuesta colectivamente a todas esas situaciones y es claro que las personas que venimos de fuera, producto de una ley de extranjería que es racista, que es xenófoba, a un funcionamiento racista que existe. En esta sociedad pues tenemos muchas más dificultades de poder iniciar proyectos. Entonces, a partir de esa reflexión que en un primer momento fue académica, pues también eh, planteamos hacer un estudio, a entrevistar proyectos que han intentado eh, crear cooperativas frente a la dificultad que es Iniciar un proyecto económico con los principios de, de economía social y solidaria, pues identificamos también algunas dificultades que tenemos para poder empezar los proyectos. O sea, de un lado, todo el tema relacionado con la ley de extranjería. Como una persona tiene que vivir aquí sin documentos, sin poder acceder ni a tener un contrato de arriendo, no le validan los estudios, no puede tener un contrato laboral y es un pez que se muerde la cola. Si no tienes contrato laboral a tiempo completo con un salario mínimo interprofesional, no puedes tener permiso de residencia. Si no tienes permiso de residencia, no puedes tener trabajo. Y así vivimos… Bastantes personas en Cataluña y personas que producto de eso se tienen que someter a las condiciones de la precariedad y la economía sumergida sin derechos. Y padecemos también de acceso a redes de financiación, porque claro, si no tenemos papeles, aquí ningún banco nos va a prestar. Eh, muchos de negocios que se empiezan acá son producto de, de préstamos en nuestros países de origen, hay que pagar ese dinero, de ese recurso económico depende nuestra familia aquí, muchas veces nuestras familias en nuestros países. Entonces, como también en el ámbito de la economía social y solidaria, la banca ética pues empieza a ser accesible también a las personas de origen de origen diverso. Y pues también como generar red, ¿no? Como esto que se está tejiendo aquí en hospitales, pero que se empieza a tejer en otros sitios, redes de apoyo, redes de intercooperación, de dar a conocer lo que estamos haciendo y que no y que además no se vea como la economía social y solidaria para los migrantes, sino que queremos fortalecer una economía transformadora que tiene que ser antirracista aquí y que esa es pues, la apuesta que hacemos. Entonces, desde Migres coincidimos con otras organizaciones y actualmente hacemos parte del círculo de migraciones de Coópolis. Eh, hay una… digamos que también por parte de las organizaciones de la red eh, local, de la CHES, de la Ateneo cooperativo de Barcelona, también se discute frente a el privilegio que tienen las personas, que por el solo hecho de tener un pasaporte han nacido aquí tienen un privilegio frente a los que no lo hemos hecho y cómo las organizaciones de aquí pues no tienen en cuenta cómo, accede, cómo es accesible para las personas que venimos de fuera y se está cuestionando eso frente a cómo puede contratarse personas que tienen la formación, que tienen la idoneidad que podemos trabajar aquí en desarrollando esos esos trabajos enriqueciendo y fortaleciendo y llevamos más o menos un año haciendo un proceso de acompañamiento a esos proyectos Realizamos en junio pasado en Cambayó la primera Fira de Economía Migrante, Social y Diversa, que para nosotros rompió todas las expectativas, o sea, no solamente por el número de proyectos que se apuntaron, que fueron casi 100, o sea, que para tener poca difusión y como que fue levantar la alfombra y debajo de la alfombra salieron todos los proyectos. Cerca de la mitad de los proyectos no tenían personería jurídica, entonces ya eso habla de cómo las personas están haciendo o estamos haciendo economía de sobrevivencia, porque claro, si no podemos ni siquiera hacer una asociación por no tener papeles… Pero que estamos haciendo economía Pero es una economía que no se cuenta Que no se contabilice y que tampoco se tiene en cuenta Y que el reto es como Esa economía de sobrevivencia Puede ser el canal para generar Regularizaciones, para generar Cotizaciones a la seguridad social Para generar acceso a derechos Y ese es el reto y en ese proceso Nos encontramos Hemos acompañado ya varios procesos Que son lentos Todo el tema de papeles, el acceso a financiación Pero bueno, vamos acompañando esos procesos. Procesos. Fue la primera edición y esperamos poder hacerlo cada año y poder que no sea solamente en Barcelona, sino que se pueda llegar a otros territorios, que vinieron compañeros y compañeras de otros sitios, pero que aquí se viene dando toda una una fuerza y una potencia. Entonces, para poder como redondear, yo quiero agradecerle a las compañeras de, del proyecto El Trajín, porque ellas desde un principio siempre han estado con esta inquietud de cómo vincular esta perspectiva, nos han invitado ya en varias ocasiones y ver los proyectos que han que están participando en esta edición de la che pues en realidad es muy enriquecedor porque es por un lado diversas los proyectos son diversos de mujeres porque además las mujeres tenemos nuestras particularidades o sea criar lejos de nuestras familias es muy difícil sin tener red aquí tenemos eh, Las mujeres también se nos encasilla que por ser migrantes entonces solamente podemos limpiar o solamente podemos dedicarnos a las tareas del cuidado que son muy dignas, pero que podemos hacer otras cosas y que tenemos que salir también de esos espacios porque somos creadoras, somos luchadoras, somos bueno podemos hacer muchísimas otras cosas y generar también derechos a todas nuestras compañeras que están dedicadas a esos trabajos que no se ven y que también están en una... Una precariedad sin derecho al paro, sin contrato, viviendo violencia sexual, acoso, bueno, etcétera Entonces, pues yo lo dejo ahí, hay mucho por hacer. Hemos empezado también terminar solo diciendo que lo que nosotras como personas migrantes no vayamos a hacer, no lo va a hacer nadie por nosotras y que aquí vivimos y que aquí trabajamos y que aquí estamos también para fortalecer y hacer unas luchas locales que hay que hacer aquí y que estamos pues para eso, ¿no? Gracias, Luz. No sé, ¿alguien más le apetece hablar? A mí me ha parecido genial todo lo que ha dicho Luz, lo tengo que decir. Eh, desde mi perspectiva también de persona racializada, no migrante, por ejemplo, al, al voy me, me voy hacia algo como más experiencial, ¿no? Pero pues yo he nacido aquí, entonces tengo los privilegios que incluyen hacer aquí tengo un pasaporte español, me voy a donde quiero pero sí que es verdad que ahora que estoy dentro de todo este mundo de la economía social y solidaria eh, de alguna manera veo entre comillas que es muy elitista o muy para gente blanca privilegiada, porque la gente blanca por ser bueno, ya por ser blancos de por sí tienen privilegios, pero sí que pues todo este tema de la sostenibilidad, de lo eco, de mejorar tu, o sea, buscar alternativas al consumo eh, así mainstream. Todo eso muchas veces yo creo que por ser racializado se nos, se nos escapa un poco porque cuando tienes que cuando tienes que estar como, digamos, luchando desde abajo e intentando escalar, pues no puedes estar por según qué cosas, no sé si tiene sentido para la mayoría, pero es, es, si tienes que estar reivindicando simplemente tu lugar aquí, porque yo es algo que hago todos los días de mi vida, como intentar, de, es que soy de aquí, es como muy difícil acceder a según qué cosas. ¿No? en cuanto a trabajos, en cuanto a educación es yo al menos siento que constantemente me tengo que o sea, tengo que justificarme ante los demás y de alguna manera ellos me tienen que validar para acceder a según qué cosas, la gente blanca y entonces pues es lo que dices, ¿no? Es como un pez ahí que se muerde la cola y hace falta romper con eso y hace falta educación y hace falta mucho trabajo de visibilizar. Por eso me parece realmente genial todo el trabajo que hacéis desde Migres porque habrá gente que se pregunte ¿por qué hace falta que haya una feria especializada para gente migrante y diversa? Pues porque hace falta, porque esa gente ahora está en lo más bajo no me refiero en cuanto a, a la visibilidad que se les da y realmente hay que hacer muchísimo trabajo para que de alguna manera se pongan al mismo nivel, porque es como que no competimos en la misma liga, ¿sabes? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí. Vale. Bueno, eh, como ya les dije Mi nombre es Erika González De Mujeres Palante eh, Soy aquí desde hace dos años eh, Pues me vine De mi país, eh, víctima de la Violencia, allí mataron a mi hermano Delante de mí Y nos robaron muchas propiedades Entonces me tocó salir Y bueno Entré en el proceso de solicitante De asilo y bueno, llegó el momento en que como cada uno de los migrantes ya no tenía dónde ir, no tenía dónde estar, no tenía dónde dormir y bueno, eh, y me acerqué a la Asociación Mujeres Palante por una amiga porque además también en Colombia eh, yo trabajaba en un proyecto de fundación que se llamaba Mujeres Palante, eh, FUDEFA, Fundación de Desarrollo Social Familias Felices, donde trabajamos también empoderamiento con mujeres Y bueno, ya de esos contactos de allí de Colombia, pues me hablaron de mujeres pa'lante y llegué allí. Y bueno, desde allí, como así como yo, muchas mujeres hemos llegado a, a tocar la puerta y hemos encontrado respuesta positiva, desde asesoría jurídica, asesoría psicológica, porque realmente llegué con, con, con mis nervios, como me decía la psiquiatra, agotados, jajaja. Y bueno desde allí empecé a incursionar soy trabajadora social en mi país y desde allí eh, han hecho un acompañamiento tanto conmigo como con muchas mujeres eh, tratando de insertarnos eh, de insertarnos en la vida laboral eh, a través de las formaciones que ellos que, que, que se están dando en este momento como son eh, cursos sociosanitarios de cocina y eh, cursos de costura y desde allí pues se pueden, eh, nos podemos formar muchas mujeres, eh, bueno ya hago parte de la asociación porque bueno realmente cuando a uno le apasiona esto de lo social, bueno yo creo que donde va va, va ubicándose y bueno estamos en esto a, acompañamiento a la, acompañando a la, a la cooperativa allí tuve la oportunidad de entrar al programa de catering en el cual estoy con eh, trabajo con una chica de perú un chico de, de bolivia y bueno acompañamiento todo el, haciendo acompañamiento a todo el proceso de mujeres palantes que es muy bonito. Eh, además de eso De estar en la cooperativa También hago parte de la asociación Haciendo voluntariado En cuanto a estadísticas anuales De los servicios que prestan Y bueno, así como Echándole la mano un poco Y eh, apoyándome de la asociación Pero también pues brindando Un poco de mis conocimientos Para que pues crezca Y todas las mujeres o todas las personas Que venimos Podamos encontrar en eh, canales eh, como curvas o que no nos toque tan largo que yo siento que de una u otra forma es como una manera de acortarte el camino para poder avanzar un poco y, y bueno que de una u otra forma no tengas tanto sufrimiento de lo que más de los que uno viene desde allí la verdad que muy contenta con mujeres palantes y Y bueno, muy bonito el proceso que, que también llevan con mujeres. Bueno, yo poniendo la mirada en, en las luchas sociales ¿no? que reivindican en la ciudad, pues yo qué sé, eh, el tema de No blogs por ejemplo, ¿no? cualquier lucha vecinal o plataformas y tal que hay en la ciudad, en general eh, encontramos y lo hemos hablado en algún momento pero tampoco hemos llegado a, hemos llegado a profundizar como para encontrar posibles soluciones o caminos es que se echan en falta eh, el encontrar esas esas maneras esos mecanismos herramientas no sé cómo de que los migrantes que por otro lado son muchas veces los perjudicados por esas políticas que se hacen y que los vecinos reivindicamos no que sean de otra manera eh, echamos en falta o pues eso a, a las personas migrantes no a la hora de, de reivindicar yo que sé pues bueno la vivienda quizá no es el ejemplo porque está la paz que es mayoritariamente son migrantes, no pero yo qué sé, el tema de la tala de árboles, por ejemplo, o contra el mismo PDU Gran Vía, bueno, estas luchas sociales que van haciendo en la ciudad, echamos en falta el cómo eh esos colectivos esos colectivos puedan ser mucho más diversos y recojan también a estos migrantes que son pues eso también vecinos nuestros que, que son perjudicados igual que, que, que cualquier otro vecino es decir que mmm, falta que sean más diversas no las las luchas sociales y sería guay poder encontrar esas herramientas esos caminos esas maneras de poder confluir y encontrarnos y realmente todos a una no es es no es buscar culpables de nada sino simplemente juntos que pudiéramos pensar esas fórmulas esas fórmulas de poder reencontrarnos y, y ser más fuertes ¿no? en nuestras reivindicaciones y Eh, bueno, yo soy de la asociación Taipiri, como he dicho, soy aquí en España, llegué el 2007, el 2008 me vine a Barcelona y antes estaba en Madrid y allí me decían que Barcelona era una ciudad que no te incluía y la verdad es que yo me siento muy catalana, aunque sea de allí, siento que, que las raíces… Eh, nos permiten conectar con algo más profundo que simplemente eh, el lugar de donde somos. Y esto lo he vivido a partir del, de todo lo que es la asociación. Eh, Taipiri tiene o nace desde una sabiduría y una cosmovisión andina que es el amautismo y que para nosotros la visión, por ejemplo, no de, de las razas, de, lo, de los lugares o la sensación de, de exclusión eh, se va diluyendo cuando tomamos en cuenta desde esta cosmovisión ción Eh, de que estamos todos unidos a la madre tierra, para nosotros es la Pachamama, cuando temo, tomamos en cuenta la Pachamama, que es todo un planeta entero, ya no hay fronteras, ya no hay razas, porque todos somos sus hijos, entonces esta cosmovisión antigua, que, que viene de miles de años, allí los abuelos hablan de, de una era atlante inclusive, está representada en una en Tihuanacu, que es un centro ceremonial, unas ruinas muy antiguas de piedra, donde uno entra a un templete semi subterráneo y están los rostros de todos los seres que habitaron entonces y ahí están eh, rostros representados de gente de color, de piel blanca, de piel negra, de rasgos andinos, de rasgos chinos, rasgos japoneses, que representan que la unidad está más allá de, de la forma que nosotros decimos o como los amautas dicen los abuelos, que para nosotros son los sabios y las sabias, dice no de ese traje que es nuestro cuerpo en el que estamos en un platillo volador llamado Tierra viajando por el universo. ¿No? O sea, somos más más Eh, más de aquello que creemos en nuestra mente cuando conectamos con nuestro corazón y con la profunda, la profunda verdad que está en nuestro corazón y esto lo hemos experimentado a partir de compartir eh, con encuentros, con círculos femeninos, con círculos de mujeres con rituales, con ceremonias que para los pueblos andinos son muy importantes el poder eh, reencontrar ese vínculo, esa conexión con la madre tierra a partir de la celebración de los tiempos eh, solsticiales y equinoxiales no tiempos naturales, donde hay una alineación del planeta y se piensa no solamente como yo boliviana o yo aymara o yo quechua o yo de un lugar, sino yo como terrícola, no yo como un ser cósmico planetario que pertenezco a un planeta que está viajando por el universo y eso me une a cualquier ser del planeta. En los círculos femeninos, por ejemplo, nosotros algo que hemos experimentado desde la asociación es que viene tanta gente de tantos lugares diferentes, eh, mucha gente de aquí de Cataluña y que cuando estamos así como aquí en un círculo ya no hay ya no hay nada que nos separe, sino son somos todos partes de una sola raíz. No, y ese tejido intercultural, esa trama intercultural nos permite sanar las relaciones desde la raíz desde donde somos, no solamente desde la mente, sino llegar a nuestras raíces, que es la conexión que tenemos con la Madre Tierra. Y a partir de esa conexión que tenemos con la Madre Tierra, que nosotros llamamos Pachamama, uno de los nombres que ella tiene porque en todas las culturas ha habido miles de nombres para referirse a ella nos habla también de poder sanar a partir de ella la abundancia que para nosotros la economía no se maneja como una parte eh, externa a nosotros sino como la abundancia de la misma tierra ¿no? y ser abundante no es lo mismo que ser rico o tener dinero sino ser abundante que es un es un don de todos los seres humanos porque lo da la misma tierra es tener una semilla que todos tenemos que esté nuestro interior, que es la creatividad, poder, al igual que una semilla de maíz, sembrarla en la tierra y de esa semilla cuando nace no crece otro maíz, sino una mazorca entera con muchas semillas que es lo que podemos dar. Entonces, Taipiri, de esta, desde esta visión, desde esta cosmovisión andina, también conectamos con esa abundancia eh, que está en cada ser humano, en cada mujer, en cada hombre, que tiene las capacidades y las cualidades para aportar a, a toda la sociedad, desde su coca, cocreación desde su propia creatividad y poder co-crear elementos que pueden ser desde cantos, que son cantos sanadores, a eh, crear cosas de, para vestirnos, crear cosas para ponernos, para alimentarnos, porque esa creación, esa co-creatividad nos permite sanar algo más allá que, que las normas sociales o rígidas que tiene una sociedad cuadriculada, y es volver a lo que hacían las abuelas, las ancestras, que es otra de las líneas que trabajamos con un proyecto que se llama Wicha, que es volver a escuchar a las mujeres mayores, volver a escuchar a las abuelas que necesitan darnos su sabiduría, su conocimiento, que lo tienen a partir de la experiencia. Entonces, Taipiri como un movimiento social, pero también como un movimiento comunitario, rescata todas esas saberes ancestrales que nosotros creemos que allí donde vayamos, o sea, como estar aquí, Estamos en casa porque estamos unidos por algo más allá de simplemente… Eh el nombre que tenemos en el DNI, no en el NIE o en el pasaporte, no estamos unidos por algo más que pues que es muy sano y que es la relación de ser seres humanos. Uma para nosotros está relacionado con el agua, ¿no? Entonces, ser seres que tienen una fluidez dentro de su corazón que es la sangre que conecta con otros corazones con el agua, ¿no? Entonces, a partir de ahí salen muchos proyectos, uno de ellos es el proyecto Awicha, otro es Cusicusi, eh que es un proyecto de arte y creación, está el Mujer Medicina de la Tierra, porque también dentro de esta cosmovisión andina eh, se habla de esto que está pasando aquí mismo, no que tenemos un hombre, pero la mayoría somos mujeres, o dos o tres hombres por ahí, pero la mayoría somos mujeres, y eso los abuelos lo decían, decían que las mujeres en este tiempo, a partir del 2012, donde se hablaba del fin del mundo, era el tiempo en que el Luarmi Pachacuti, que era el tiempo de lo femenino, de la energía femenina, Tenía que volver para plantear nuevas propuestas, nuevas formas de vivir en sociedad, nuevas formas de crianza, nuevas formas de educación, nuevas formas de economía y todo eso está... Tejiendo tejiendo redes, tejiendo colectivos, encontrándonos entre todas unas a otras y apoyándonos en estos sueños que son semillas que pueden hacerse realidad. Así que nada más como mensaje, sembremos todos nuestras propias semillas y compartamos esos frutos que son no es uno, son muchos, porque podemos compartir y crear abundancia. Gracias. Ah, bueno. Y Hayaya, porque Hayaya quería compartir, es una palabra que, Eh, en los Andes, que significa que de mi corazón salga esta palabra para que vaya hasta el gran espíritu al universo, o Dios, o lo que quieran llamarle desde ese lugar, venga hasta el corazón de la madre tierra y entonces llega a tu corazón y cuando alguien dice algo que uno siente dice, hallaya, que ese mensaje llegue así que hallaya a todos ustedes hallaya Bueno mi nombre es Eveín ya lo dije hace un momento y tam, cómo surgió cusicusi Cusi a razón de taipirín yo llegaba hace dos años y tres meses aquí por reagrupación familiar pero bueno al principio crees que todo se da enseguida llegas aquí y te enteras que no es así entonces a, a los cuatro meses de estar aquí me, me denegaron la reagrupación familiar entonces eh, paralelamente a eso yo venía ya de compartir digamos eh, la distancia que, que hay di, con el tema de migración, no mi madre ya, yo soy la otra generación mi madre había migrado cuando yo tenía 16 años, entonces trabajó aquí eh, de cuidadora ¿no? durante muchos años 14 años y cuando le presenta se le presenta la oportunidad de venir aquí de poder traernos lo hacemos si no lo consigue entonces eh, no solamente es el, el hecho de que la como cómo es que vive la persona migrante aquí no sino también todo lo que deja al otro lado y yo creo que también en ese sentido digamos de eh, el eh, en lo que es lo familiar al menos en mi experiencia no ha sido sanar todo eso también con, con mi madre, con mi hermano no porque somos los tres y en ese proceso conocí a mujeres palante yo iba intentando buscar tenía una hermanita llegando por eso es importante las redes ya previamente yo tenía algunas redes en Bolivia había conocido a la compañera Gloria que era de de, de un Ateneo o Ocupa que se llamaba La Púa y nos conocimos también mediante redes que se trazan en Cochabamba, Bolivia, donde nos conocimos, ya ella mediante los círculos. Entonces, cuando llegué aquí Tenía cierta inestabilidad, pero a la misma vez también tenía un sostén, no era que llegué sin mapa, no o sea tenía cierto mapa que me decía, mira, puedes hacer esto, puedes hacer el otro. Y de esa manera llegué también a Mujeres Palante, hice el curso de auxiliar de cocina con Mujeres Palante. Sí, me parece muy importante el hecho de que se generen no Eh, proyectos en los que se forme la gente, ¿no? Porque tú llegas un poco al, a la deriva aquí sin saber muchas cosas, ¿no? Yo yo por ejemplo no sabía, digamos, que había todo un sistema para limpiar y ordenar día. Yo, yo siempre he limpiado mi casa a mi manera. <risa> y luego cómo cuidar niños, cómo cuidar yaoyos, bueno, todo todo este tema, ¿no? O cómo cómo también está el hecho de que para buscar trabajo aquí no no confían enseguida en ti. Entonces también no el hecho de que te formen de te ayuda también, ¿no? A que la persona te conozca y que tú también pases por esa experiencia, es otra manera de vivir. Y eso como mujeres pa'lante y luego mediante Taipee, ¿no? Fue tener el sostén emocional, ¿no? De eh Esto lo decían maestros artistas en bolivia porque claro como muchos migrantes digamos todos te, hemos hecho eh, hemos sembrado semillitas en, en nuestros países y cuando venimos aquí venimos con todo eso no en, en mi país yo he estudiado artes plásticas y he aprendido de maestros no de que la única manera de poder digamos eh, eh, saber cómo funcionan las cosas es observándola Entonces, eh, yo yo he podido captar eso a través de la cosmovisión andina amazónica, ¿no? El hecho de no sentirme fuera de un círculo, de no sentirme fuera de la sociedad, ha sido la razón de sentirme, de estar ahí presente, ¿no? Esas son las raíces de las que hablaba mi compañera, ¿no? De sentirme presente. De, de que yo sé y de, de que lo mejor digamos emigrado de un lugar muy lejano y, y que es otra manera de vivir aquí son otras personas pero que al final digamos lo importante es trazar digamos la eh, comunicación ¿no? que haya una comunicación es como, son como hilitos a lo mejor enredados que al final hay que desenredarlos o, o tender otra vez no cuerdas entre nosotros no o como que Tú hablas árabe y yo hablo castellano, ¿no? Y entonces encontrar como un punto intermedio, ¿no? Para comunicarnos. Eh, Cusi Cusi, entonces, eh, nace a razón de eso, ¿no? Una compañera también que recién había llegado. Las dos, digamos, viéndonos en esto de cómo conseguir trabajo, cómo gestionar y también cómo como cómo sacar afuera todo aquello que tenemos porque no solamente somos somos eso de, de yo creo que es más la frustración muchas veces de, de querer digamos crear ¿no? de querer también dar lo que da, lo que tenemos ¿no? y entonces eh, ah, pensamos en hacer ¿no? mediante generar economía dijimos bueno, vamos a juntarnos, vamos a abordar juntas y nos vamos a presentar a cualquier feria, así funcionan muchas cosas en Bolivia, en Latinoamérica o voy a hacer tamales, voy a vender el, la boca del metro y, y me cuido de que no me pille y ya está ¿no? entonces, claro, cuando surgió la propuesta de la chef, que yo ya tenía un poco de conocimiento eh, bueno, Alba, le pregunto dos personas chiquitas Dos dos personas chiquitas pensaban, ¿no? ¿cómo nos, nos vamos a presentar? Nos sentíamos dos arañitas pequeñitas. Y en eso aparece ella con la asociación. Y entonces ahí te das cuenta de que acompañados podemos conseguir muchas cosas, ¿no? entonces yo también lo comentaba así de sola ¿no? yo yo recuerdo de que desde mi camino, tanto desde Bolivia y llegar aquí, siempre ha sido acompañada, ¿no? entonces eh, eh, Cusi Cusi creo que tiene como propuesta eso, ¿no? O sea, crear, crear pero siempre acompañado, ¿no? y también sanar, por eso es artesanando en principio habíamos pensado que sea femenino Cuando el compañero de, de ella se levanta y dice, ¿Y, ¿y nosotros? Entonces eso es importante saber, ¿no? Y tomar en cuenta de que cuando hablamos de nosotros, no hablamos solamente de nosotras, mujeres, ¿no? Sino de... Eh, la sociedad está hecha tanto de hombres y mujeres. Y la, la cosmovisión andina-amazónica es muy importante, el chachawarmi, lo femenino, masculino... De, no, yo no estoy por delante tuyo ni tú estás por delante mío. Caminamos juntos. Y como en algún cuento también africano que leí alguna vez, era esto de que en muchas comunidades, en muchas culturas eh, está el hecho de que cuando cuando nace un niño decían, no, o sea, no es como la como en culturas occidentales de que ponen un cuadradito agregando de que han nacido uno más sino de que se agranda el círculo ¿no? y yo creo que eso lo han manejado no solo desde la cosmovisión andina amazónica sino varias culturas en el mundo y para mí es muy importante la diversidad, como una paleta de colores ¿no? cada uno tenemos un granito una semilla que aportar y yo creo que eso nos hace muy importantes muy ricos y no hay quien esté abajo y por, y por arriba, ¿no? o sea, somos Hay ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres hablar? Lo que quería decir es que como hemos empezado un poco tarde pues vamos muy tarde y ahora va a haber un concierto una sorpresa entonces ha sido súper interesante y me ha gustado mucho contar con vosotras pero tenemos que dejarlo aquí a ver si en la próxima hay más espacio para las migrantes. Digo si puede aportar algo. Bueno, yo, eh, por mi punto y por lo que he escuchado, cada uno tiene nuestra mochila, la que vamos haciendo durante la vida. Os admiro muchísimo. Lo fuertes que sois, pero que también aquí, también hemos tenido dificultades, no solo porque que vengáis vosotros de fuera, Yo, por ejemplo, yo migré a Extremadura, porque mi familia también, tengo mi familia y aquí, y solo por el hecho de nacer catalana ya me he me decían polaca. Es que el racismo tenía que ser radicado, y lo que tú dices de la madre tierra, de las raíces, hay que sanar desde desde abajo para llegar arriba, con una casa hay que hacerla desde los cimientos, ¿no? Y yo creo que lo que decís de la diversidad es lo, lo bonito y lo que nos enriquecemos todos. Y, no, y saber escuchar y tener ese espacio de que nos podamos escuchar y hablar. Porque hay mucha gente que no sabe escuchar y al no conocer le ponemos barreras y muros y hay que romper todos esos muros y dar la oportunidad que, que os podáis expresar y para que os conozcan, que eso es lo importante, hacer voz a todo. no Y gracias por estar aquí y para adelante, como dice la asociación. Yo, yo, yo voy a deciros una cosa a ver sí, cortito que, que hospitalete es así o sea mi padre nació en los bombardeos de Barcelona y mi madre se vino de su pueblo con 14 años y se bajó en un tren y tuvo que andar porque si no no entraba en Barcelona esto es hospitalet hospitalete es color o sea, Hospitalé le puede dar lecciones a ese nivel, o sea, o sea, levantar la cabeza. Hospitalé tiene todos los colores del universo y los ha tenido siempre, ¿eh? y, y por eso me lucho por quedarme aquí, si me tengo que irme, ir, eh, pero a mí me gusta Hospitalé porque tiene un color que no tiene en otros sitios y vosotras arriba, que Hospitalé siempre ha sido igual. De gente que ha venido a currar.